de mañana señoras y señores una nueva y flamante emisión de mis hijos están con el padre un programa de radio que vamos a definir como de interés casi cultural cumpliendo nuevamente una emisión más como es de costumbre Aquí, en todas las radios que salimos, señoras. Radio Aijuna de Bernal, 94.7, Aijuna.fm, en la internet. También estamos saliendo por El Aprendiz Medio, la radio del CFP24. También nos estás escuchando en eh, Radio La Retaguardia laretaguardia.com.ar No solo radio, sino noticias para leer. Radio Arretigas de Toledo, Canelones, Uruguay. 88.9 megahertz. Y K24 en Radio AM690, desde el barrio de Mataderos. Bueno, terminó el tema que estaba de fondo, así que no me queda otra que presentar la primera entrevista que le hemos hecho a la gente de la organización Animal Libre. ...estaban ellos volanteando en una esquina y nos acercamos a charlar de qué es esto de Animal Libre... ...de qué se trata y cuál es tu color favorito. Muy bien, bueno, caminando una tarde por Acoiti y Rivadavia... ...encontramos un grupo de personas militando por los derechos de los animales. ¿Está bien la presentación? Está perfecta la presentación, somos Animal Libre, una nación que inició en Chile en 2010... ...ya tenemos un año trabajando acá en Argentina... ...actualmente contamos con varios equipos... ...en Corrientes, en Salta, en Neuquén... Eh, ...nuestro equipo acá en Cava, en Capital Federal... ...tenemos una zona sur y otro en zona este ...la verdad que estamos estamos creciendo bastante rápido. ¿Y ustedes son voluntarios? ¿Es una ONG? ¿Cómo, cómo se conforma la organización? Nosotros somos todos voluntarios... ...que trabajamos cada uno con el tiempo que, que puede disponer... Claro. Eh, ...nos autofinanciamos desde plata que donamos directamente... ...hasta cosas que organizamos, como una feria que hicimos la semana pasada... ...donde recordamos mucho plata para la organización para poder comprar carteles... ...comprar volantes, la ropa que necesitamos todos los días. Muy bien. Y entonces la lucha Animal Libre es la organización... Eh, ...la lucha es por los derechos de los animales, por ejemplo... Por ejemplo, el derecho de las vacas a no ser explotadas... ...tanto para comer su carne, que es como la utilizamos mayormente también... ...para comerciar su leche... Eh, el cuero. El cuero también... Y así con, con todos los animales, desde los chanchos, desde las, las gallinas, que son también explotadas en, en granjas, se dice granjas industriales, donde están almacenadas en, en pequeñas cajas de metal, donde ponen huevos todos los días, son alimentadas constantemente, y tanto para engorde como para poner huevos, son explotadas durante, y tienen una vida muy corta, la verdad que, condiciones infrahumanas que es lo que todo, todos no vemos cuando vamos al supermercado y compramos la bandejita de Telgopor. No, y digamos, todo todo lo que ocurre, pero no se ve o no se muestra. Un documental muy interesante que habla sobre eso, eh, está eh, lo maneja por Paul McCartney, que dice si los mataderos tuvieran paredes de cristal. Si los mataderos tuvieran paredes de, pared de cristal. Y especifica justamente eso, como si nosotros supiéramos qué es lo que pasa ahí adentro de esos centros de explotación, ...mucha gente sería vegana como nosotros... ...y defendería a los animales como lo defendemos nosotros. ¿Y qué fue lo que te hizo a vos llegar a militar por esta causa? ¿Cuándo fue el momento que dijiste... ...para, esto está mal, esto a lo que estoy acostumbrado... ...o a lo que la mayoría está acostumbrado no no es mi ideal? Yo hace un año y medio vi, vi un video de un de un hombre que comentaba... ...primero comentaba que es el veganismo... ...cosa que yo ni siquiera sabía que existía. Ah. El video me lo compartió mi tía, vegetariana en ese momento... Y cuando lo vi dije, él explicaba muy bien qué es lo que ocurre en, ca en cada industria, de cada alimento, de cada producto. Eh, cuando vos ves ese video te das cuenta que lo que estamos está terriblemente mal. Y yo a la semana de ese video ya había dejado de consumir todo tipo de derivados animales. Fue el mío, fue un cambio rápido, pero nosotros claro. alentamos a la gente a que se tome su tiempo, porque a mucha gente le cuesta dejar determinados productos que son muy importantes en su vida, como la leche, el pescado, para cada uno tiene su producto especial. Claro, claro. Y, digamos, no sería solo dejar de consumir animales, porque a veces también la producción de los alimentos vegetales, también a veces es de una manera que no es la ideal, ¿no? Con sí. los eh, agrotóxicos... Sí, ese, ese tema es uno que desde la organización preferimos no tratar Ajá. porque nosotros destinamos todos nuestros recursos a defender a los animales que es lo que entendemos que es urgente. Claro. De todos modos, entiendo lo que va tu pregunta. Eh, lo que es la realidad también es que para alimentar animales en feedlots, que es donde se nos alimenta eh, donde no, no, no, no están pastando, sino que están encerrados, se utiliza mucho más cantidad de dequilaje de, de vegetales claro. y de legumbres y de soja de lo que consumimos nosotros y si consumimos directamente esos vegetales claro entonces desde un punto de vista ecológico y de cuidado del planeta también ser vegano también facilita ese tipo de eh, el cuidado de nuestro planeta muy bien y ustedes hacen difusión digamos para concientizar a la gente y alguna actividad más específica Nosotros nos especificamos en difusión, hacemos actos informativos donde estamos con carteles, también hacemos proyecciones donde mostramos qué es lo que pasa Ajá. dentro de los mataderos, hacemos degustaciones que es una actividad muy importante para nosotros, que mostramos nuestra comida y y de, demostramos que a la, a la gente que muchas veces tiene ese prejuicio de la comida no sabrosa, no sabrosa, es fea, esto es igual, mostramos que la verdad que comemos muy rico y muy variado. Muy bien, ¿y dónde nos enteramos de estas otras actividades que, que podemos participar? Pueden ver nuestro nuestro Twitter, que es Animal Libre Argentina, nuestro Facebook es Animal Libre Argentina también, o si quieren y ahí mismo pueden, pueden encontrar nuestro mail por si quieren hacernos una pregunta, eh, saber cómo somos su organización, cómo colaborar con nosotros. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Tu nombre, perdón, no te preguntar al principio? Lucas. Lucas, muchas gracias, gracias. Lucas. Bueno, buenísimo. Bien, yo le hice caso a Lucas que me sugería buscar estos videos en internet y estuve viendo videos de mataderos, no del barrio de Mataderos, donde hacemos este programa, sino de... Mataderos, de los lugares donde matan a las vacas, ¿no? Bueno... Muy bueno, yo me imaginaba pasar esos videos donde se ve todo el cariño con el que son tratados estos animales por los empleados eh, en una fiesta de 15, por ejemplo, antes del plato ese que viene con carne que que eligió pagar la familia de la quinceanía. Entonces en vez de poner el video de la niña en el parque de la costa o en cualquier otro lado, eh, poner el video de cómo tratar a los animales en los mataderos. No, realmente muy fuerte, muy, muy fuerte. Igual queda también planteada la duda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos reclamando? ¿Que se los trate mejor a los animales en los mataderos? ¿O que no se los mate directamente? ¿Y comer vegetales? Bueno, pueden estar las dos opciones a la misma tiempo. Es más, debe estar prohibido matar un animal fuera del matadero, ¿no? Como que es un lugar ahí, ¿no? Como lo que dice Foucault de la prisión. Que ya pasa a ser algo abstracto que tenés en tu cabeza porque ya el castigo no es público. Lo mismo pasa con los mataderos, ¿no? Ya no vemos lo que ocurre allí adentro. O que por lo menos eh, antes había más mataderos. ¿Qué sé yo? El tema es que vi el video, es muy cortito, el documental de del Beetle que recién decíamos que va a estar acá en Argentina tocando o ya estuvo o, o, o va a estar en cualquier momento eh, sobre los mataderos. Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, se llama Busquelón, que es muy interesante. ¿no? Y eh, lo otro también para tener en cuenta que propone la Organización Animal Libre es sobre los eh, productos que han sido experimentados en animales para eh, luego ser vendidos a los seres humanos. Estaba en la lista de ítems que ellos difunden de, digamos, que evitar, cómo tratar mejor o más humanamente a los animales o más animalmente a los animales. Pero no hay una lista de cuáles son los productos que en la actualidad experimentan con animales o las empresas que lo hacen. Sería bueno que se difunda eso también. En la página de Animal Libre no figura Eh, pero bueno, seguiremos investigando Debe haber un montón de productos que investigan con animales Los deben hacer mierda Deben que darle malformaciones y sufrimiento Y asesinato a los pobres animalitos Para que nosotros después nos pongamos, no sé que Un cosmético, un repelente ¿Qué cosas? Eh? ¿Qué cosas? Mandanos al Facebook de Mis hijos están con el padre ¿Qué cosas crees que se experimentan? animales. Facebook mis hijos están con el padre.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 Hola, hola, hola Acá estamos en una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre Y qué placer tener invitados tan excelsos Como los que me acompañan en de esta... De lujo Ah, ¿él es invitado? Sí, él también es invitado Ah, yo pensé que eras... No, ver? no, sí, veo que están todos desnudos pero a mí no me avisaron Se <risa> siente tan... o sea, está muy cómodo este chico acá Sí, porque Creo... le dije, che, no, no sé Estuve hablando de Facebook con este muchacho ¿Te acordás con el que hablábamos en la flía? Y le claro. dije que se venga Pero no me, no me dijeron nada entonces vine vestido, de Ustedes son puesta. amigos, se conocen de... De vivir en, en la misma casa uh -huh. Claro, compartíamos creo que los padres me parece. No me acuerdo, algo ah, así compartíamos Salieron del mismo útero Claro, sí, es una manera elegante no. de decirlo Exactamente Son como mejores amigos Mejores amigos uterinos <risa> Ahí va, del alma este Y, eh, Santiago, nos trajiste un juego, una propuesta acá No, no, no, no, no no es un juego, son chistes O sea, ah, es no, no, para no, que ustedes no juego. tengan que trabajar Que es más, de hecho, los trajiste la semana pasada, creo, ¿no? Eh, ah, muy bueno, porque, claro Los traje la semana pasada Y como no te dieron bola, los volviste a traer hoy Y como tuvimos que hacer una llamada... Eh, estuvo bueno la llamada no estuvo bueno estuvo muy bien, no, sí. estuvo muy bien. No, no, hubo no, muchos Messi, no. hubo mucha gente que ya eh, nadie se acuerda del, de que trataba no, de por la página de la radio estuvieron diciendo muchos oyentes que sí que estuvo muy bien sí. hecha que les gustó que chequearon el facebook que dimos de el squat y que les gustó sí, mucho sí, yo unos días después eh, lo llamé al chico y, y hablamos largo ¿no? y entendido te desdijiste eh, sí, de... es que, no, cuando dije eso la verdad que se sí, que sí, sí. <ríe> Le hice más preguntas A ver, leete un chiste, un chiste Recuperaron la caja negra Del vuelo de Malasia Airlines 370 que estuvo perdido Tanto tiempo Las últimas palabras del piloto fueron Estoy harto de estas putas serpientes En este puto avión En exclusiva <risa> hay, que, hay, que, hay que advertir al, A los oyentes que muchos de estos chistes eh, Son para mayores de 18 años Y, y, y tal vez mayores 18 con con eh, una visión del mundo permisiva en, <risa> en cuanto a palabras vulgares. Eh, en fin. Parece que ya no hay más noticias sobre el perro de Susana Jiménez. ¿Quién está frenando esta investigación? ¿Y Perdón, soy muy malo, me río en todos los chiles. No, no, ¿Qué? pero está bien. So el está frenando esta investigación? ¿Quién está frenando esta investigación? como Como sacada Igual como es la primera vez que los leen Voy a aceptar que digan mal el remate A ver, bueno, Gregorio porque, porque acá dice que cuando Guido casca Está en su lecho de muerte Le va a pedir a su mejor amigo que destruya su obra Quema todos los tapes Va a decir Guido Pero su, su amigo no le va a hacer caso Porque lo que hizo es muy importante Para la cultura de la humanidad Claro, Guido, Guido Kafka, ¿no? claro pues, Un, el una, hombre que un, no envejece nunca. Un, un que oh, tiene una udre muy importante. <risa> Vos qué tenés ahí? A ver qué tengo yo. Eh, mis Venezuela es la nueva mis mundos. ¿Se enteraron? No. Eh, sí, parece que ganó. Eh, igual siento que debo disculparme con mis Colombia. La realidad es que no tengo ninguna influencia con el jurado, pero tesoraré nuestra noche juntos por siempre. Ah. La pas razón. la pasamos bien. Ah. Perdón, igual una muy buena noche de póker Las Vegas hoy inaugura una vuelta al mundo de 300 metros También atrayendo mucha gente a Las Vegas No, también atrayendo mucha gente a Las Vegas Putas Está bueno para practicar puntuación en la escuela primaria ah, debería, eh, Sí, llevo a alguna escuela, ¿no? No, ¿no? No, igual, pero sí. no te dice la gente que te, cuando le contás a qué te dedicas Te dice, ah bueno, y te da ideas que son malísimas A mí siempre me pasa. Me decís, una banda, ah, ¿por qué no vas a...? Ah? Y te dice en un lugar que ni en pedo, que no da. Y decís, ah, bueno, y le tienes que agradecer todavía. Bueno, muchas gracias, voy a ir. Y lo peor es si te lo llegás a volver a cruzar y te dice, ah, y fuiste, fuiste. ah. Ese es el peor. ¿Te gustó claro. ese cuadro que claro. hay colgado en tal pared? ¿Qué, no. ¿cuál, ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Si me hace una recomendación, listo, ahí terminó. No vuelvas después. Como el que te regala algo y te dice, ¿cómo te, te fue bien ese pullover? ¿Te gustó? Sí. O esa gente que te dice, ¿che, no te acordás de mí te acordás quién soy Yo nunca me acuerdo no. jamás Es la peor esa agencia <ríe> Mejor olvidarla ¿sí? mi, mi mamá siempre me jode con eso <ríe> Y cuando te acuerdas después decís, ah con razón la traté de olvidar <ríe> ahora, ahora me di cuenta Bueno pues parece que Un hombre pakistaní Apedrió a su hija hasta la muerte por casarse con un hombre Que él no había elegido Ahora el ministerio de turismo de Pakistán Va a tener que cambiar su eslogan Venga a Pakistán, tres días enteros Sin que nadie muera brutalmente A piedrazos Y tiene sí, Pakistán es jodido. <risa> jodido. ¿no? Yo tengo el server de Mandrula y <risa> se sí, paquita. Sí, se cae todo el tiempo. ¿Viste ¿no? que la frontera entre Pakistán e India es jodida? Se tiran cañonazos todos los días. Ah, hay tensión, ¿no? Un gran saludo sí, sí. a la hay gente como una... de Pakistán que escucha este que programa. Escucha este programa muy bien. Pese a la, a la prohibición <risa> del gobierno, pero sí. A ver, ¿Sí? a ver, Braulio. Dos mujeres acusadas de brujería fueron decapitadas en una aldea remota en Papúa, Nueva Guinea. Un escuadrón de policía acudió deprisa, pero no pudieron evitar el hecho y fueron forzados a presenciar cómo los lugareños ejecutaban con hachas a las víctimas. Si alguna vez vas a Papúa, Nueva Guinea, evita a toda costa usar brujería. Es un consejo de mantrul para tus viajes por el mundo. Y no usen brujería, chicos. Sobre todo ahí. Ah, eh, Gregorio, que tenés vos? No, yo tengo un... Mi cuñado es medio boludo. hizo una lista de cosas para hacer cosas antes de morirse. ¿Saben cuál era el primer ítem de la lista? ¿Cuál? Eh? Suicidarse. Uy, uh, qué boludo. <risa> qué boludo, che. No, lo estás leyendo antes, no, no lo leas sí, antes. Sí, un poco sí, porque hay un, un pequeño filtro que hay que hacer. Pero al buen entendedor, pocas palabras, dice el refrán. Y a malentendedor, ninguna. No vale la pena directamente hablarle si no entiende. Es como discutir con mi señora. Sí, es <risa> Ese está muy bien. Ese es un proverbio chino, me parece, sí, ¿no? No, no, te hace, no te hace caso nunca. Claro. Ahora, ¿Para que no Claro. Vieron que hay un nuevo viagra femenino que acelera la aumentación vaginal. Parece Ajá. que ahora también vendrá en modalidad extra rápida para aquellas vaginas que deseen alcanzar velocidades superiores a las de la luz y viajar al futuro. Para por fin andar en esas patinetas que vuelan. ¿Viste las vaginas? ¿Tienen unas ganas de andar en patinetas? Estas vaginas, che. Porque hay otro otro refrán, ¿no? Veo que está ver, lleno sí. de refrán que dice Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Del Martín Fierro, ¿no? De claro. Ahí. Por lo menos hasta que le pegue la senilidad. Y sí. Ahí ya no va a saber nada. ¿Qué? ¡Viejo de mierda, reaccionario, oligarca! ¡Morite de una buena vez! Sí, sí, el diablo, ya está. ¿Hace cuánto o sea, está vivo? Se va a volver gaga, ah, claro. Vivo. Había ¿Qué? quien decía, ¿no? Que hace poco lo escuché, pero no me acuerdo. Que hablaban del, de cómo salir del infierno si fuera que en Argentina, ¿viste? Esas cosas que entonces sí. llega tarde... Que llega así un poco <risa> Casi ni labura y se va temprano ¿El diablo? Claro, el diablo Entonces como que es más fácil es si podés, el O sea, si podés meter ahí en el formulario no. de Para llegar poner Argentina okay. <risa> Está todo bien Y acá tengo que, otro otro dicho, ¿no? Seguimos con los refranes Donde manda capitán, no manda marinero Salvo que el capitán tenga escorbuto Y hayan pasado varios meses En alta mar, sin tierra a la vida <risa> ¡Ay! Ay, creo que sí, Ahí man... marinero. Marinero. Si no hay más de uno ¿no? Es la excepción Estudio científico revela Que las truchas pueden comunicarse Utilizando gestos físicos sutiles Muy interesante <risa> Justo cuando pensabas que las truchas No podían ser más fascinantes No <risa> Tengo la edad suficiente como para recordar cuando el mundo era más simple e inocente. ¿Ah, sí? Y lo peor que se escuchaba en las noticias eran aviones secuestrados chocando contra edificios. <risa> y ahora estamos estamos mucho peor. parece ¿Vieron que parece que Madonna está pensando en hacer una remake de Casablanca? Uh -huh. Por fin alguien que lo va a hacer bien. Por fin. <risa>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 ...una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, ¿eh? Que se repita, que se repita. La, la, la masa, la próxima vez, la traigo yo. Ahí va. Acá estamos en la huerta del Corra, charlando con Nicolás... ...que estamos hablando sobre las visitas que se pueden hacer a este espacio... ¿Qué ocurre en las visitas guiadas? ¿Qué te sorprende? ¿Qué, ¿Quiénes vienen? Eh, bueno, sí, en las visitas en principio nos juntamos los jueves y domingos a, la, a trabajar acá a la huerta comunitaria. Eh, esto es un espacio eh, que es más o menos todo, toda una cuadra, eh, tiene una historia larga, no sé si la, la cuento en otro momento, digamos, pero... Sí, fue, es un espacio recuperado en el 2001, es, ¿no? exactamente de las sí. asambleas del 2001, exactamente, un espacio sí. que era del gobierno de la ciudad pero que no sé si estaba medio abandonado o semi abandonado. Sí, sí, estás en la información correcta. <risa> <risa> sí, sí, eh, más o menos por el fin de los 90 los vecinos organizan esto, en un, un centro de recolección de residuos donde guardaban los camiones. Eh, y es bastante viejo porque han llegado a guardar eh, caballos y carretas Mirá. hace como 100 años más o menos, así que funciona hace un montón eh, en la época de la dictadura hubo tres desaparecidos, los sindicalizados de los barrenderos eh, y bueno, eh, vuelvo, a lo, a, en la época de los 90 los vecinos se organizan en movimientos florestas si no tengo entendido mal, para ah, cortan gaona y todo para sacar el espacio este porque bueno, camiones todo el tiempo, basura, que no sé cuánto, entonces... Eh, Digamos, se mueve más pro provincia, el lugar que ha abandonado. Se hace la plaza, una presita en la esquina que se llama La Victoria, por la victoria de como que habían sacado la empresa ah. esta. Eh, y bueno, después así pasa un poco de unos años, el lugar que ha abandonado. Eh, la época de 2001, se forma la Asamblea de Floresta. Eh, a fines del 2001 está lo que es la masacre de Floresta, matan sí. mataban los tres pibes, eh, en una estación de servicio acá a dos cuadras, acá nomás. ...hay un monumento en la placita... ...acá de, sí. de la Victoria... Eh, ...y los vecinos se organizan todavía más... ...con las madres... ...y ven el espacio con cariño también como para sentarse... ...y para hacer algo eh, cultural en el barrio... ...entonces en 2004 presentan un proyecto de ley... ...y se instalan acá allá... Eh, un, pro, ...un proyecto de, de ley de plaza cultural... ...entonces empiezan a invitar a grupos culturales... ...a que vengan a participar ya que el espacio es enorme... ...y vino el épico de Floresta que es teatro comunitario... Sí. ...vino la Murga Argentina... Eh, eh, Porteña Quiro Balemurga Y así fueron llegando Un montón de, de colectivos Y grupos culturales Y ahora Así que Ahora cuenta con De 17 a 19 grupos culturales O sea Desde No sé Sicuris El Arcoiris Que hacen Ahora se viene El Festival de la Chacana El 14 de mayo Si venir Muy bien Sí, sí La verdad que es, es hermoso eh, Hay un grupo de copleras El Domingo el Locro <risa> eh, No sé Hay talleritas en madera Hay Qué sé yo En eh, murga uruguaya también reconocida por, el, por la ciudad una eh, orquesta que ensaya también ¿orquesta? la equilibriesta puede ser la equilibriesta sí esa es más de circo sí. en realidad lo que es acá está el ático que claramente en el, la, el movimiento de cirquero digamos de, de Argentina se, y hasta Latinoamérica se conoce mucho la gente ah, y mirá. sí acá ha claro. venido a tocar sí, la equilibriesta eh, y otros movimientos así cirqueros porque el ático entra hace tres años ya es eh, circo Eh, y la mueve bastante, Entonces hace una vez por más hace varieté, hace varieté para el Día del Niño, hace un montón de cuestiones, tiene talleres de lunes a lunes, la verdad que es unos genios, una masa. Eh, bueno, y hacía empezaron a llegar a otros espacios, como la huerta, que llega hace cuatro años, la biblioteca, también, que es el grupo de huerta y biblioteca se unió, en huerteca, <risa> sí, la verdad que es re lindo, eh, y bueno, la biblioteca también funciona hace varios años ya. Eh, bueno, y la huerta, estamos hablando de eso, como que vienen, nos juntamos los jueves y domingos a laburar la, la huerta en sí. Eh, están todos invitados que quien quiera y todas. Eh, y tenemos una, como un me, una metodología también del tema de las cosechas. Uno siempre viene y pregunta, ¿viste? Che, ¿y qué... Eh, cómo hacen con la cosecha, la producción? ¿Alguien se la lleva, no se la lleva? Y esa es una huerta como más, no solamente de conciencia para generar una conciencia, acercarse a la tierra, en la ciudad estamos tan alejados de eso, eh, sino experimental también, para ir probando y vi, ir viendo lo que te sirve, lo que no, cómo hacer contra las plagas cuando no tenés, no tenés, perdón, no querés usar, claro. realidad, agroquímicos. Claro, claro. Es una huerta orgánica y agroecológica, porque tampoco usamos monocultivo, claro. hacemos la simbiosis entre plantas. Eh, entonces, sí, probando, porque a veces, qué sé yo, ponés un brócoli al lado de una cebolla, Y no, che, no pegó, no, esto no va también. Entonces, lo claro. vas a la ver la, la vez que viene con otra cosa, y así, vas probando. Eh, y me y, estabas contando de las visitas de los chicos de jardín eso, que vienen sí, a, sí. a conocer. sí. Y sí, sí, y ven, esto tenemos una buena relación con los jardines de la zona. Ah, eh, bueno. sí, y vienen cada tanto, el año que viene, el año pasado te decía que estaban viniendo más o menos en promedio una vez por semana un jardín. Eh, y Y bueno, vienen, hacemos como una visita, son una hora, dos horas, depende del tiempo que tengan en el jardín. Y hacemos juegos, ¿no? Algunos juegos didácticos, otros juegos, digamos así, de dividirse en grupos. y o sea, un grupo se llama Grupo Caléndula, Grupo Lavanda, ¿viste? las claro. Flores también, ¿no? Entonces tienen que ir reconociendo las flores, ir oliendo, entonces después vamos viendo con bueno, los instrumento Bueno, ciertas cuestiones ahí para que los nenes y nenas eh, se acerquen un poco también a la tierra y generen esa conciencia, porque muchos no saben ni dónde sale el tomate. Claro. y sale del supermercado vos le preguntás si le decís si sale, o la brulería y para que vean una planta de tomate una planta de albahaca de orégano en... plantas que hasta... además crecen fácil digamos, crecen fácil exactamente Uno en su casa pone una maceta y... exacto pero en la ciudad estamos tan aislados que no sabemos ni eso entonces que se ensucien un poco las manos viste que jueguen que es lo más lindo también de estar en contacto con la tierra jugar claro eh, y que vean también que bueno esto hemos hecho eh, hemos plantado como un bosque frutal, que a la vez está, está en crecimiento, pero ya, no sé, el año pasado comimos damascos, comimos sí, mo, mora ya está hace rato, nísperos, que hay por todo lado de la ciudad, eh, hay un limonero que ya está dando, sí. y así tenemos un montón, hay bananos, hay, no sé, eh, hay pera, y manzana, pero, pomelo, naranjo, palta, y hay un montón, así, más o menos tenemos entre 24 árboles frutales, más o menos alrededor, eh, y eso es lo más lindo, ¿no?, también de de poder acercar eh, a la gente, y que la gente se acerque a la tierra, que es lo fundamental. Y poder, a partir de ahí también, es como sembrar una semillita, donde después va creciendo sola cada uno, y a cada uno le pica el bichito, ¿viste? Como... <risa> Eh, ¿Y solo jardines vienen primarias, secundarias? ¿Es más difícil? Eh, eh, primaria y secundarias es un poco más complicado también, sí. Es como que hay que acordar con los profesores, las, no sé... Eh... O la edad, la adolescencia tal vez es más... Sí, sí, puede ser. Pero bueno, es cuestión de que en realidad es moverse, invitar todavía más, eh, y también que del otro lado se genere también un o sea, un interés. Claro. Eh, ¿no? Tiene que estar de los lados. Pero sí, totalmente. Es la idea de un futuro hacerlo. Y ahora estamos... <coughs> Ay, ahora estamos todos con un tema que lo quería que lo quería tocar. Sí. Ya que hace unos años eh, se cerró la huerta orgásmica acá en Caballito. Claro, en me contaba Giordano Bruno. Claro. Vos me voy contar recién, tenemos una compañera que también estaba allá. Vos me contaba recién que la de Villa Bosch la han cerrado, la han digamos, pasado con la topadora. Sí, que llama la atención porque, por ejemplo, lo que yo vi en el caso de Villa No, igual lo sabía, ¿no? Está. Que fue desalojar a gente que estaba haciendo una huerta comunitaria, digamos sí. que no, no, no había ninguna agresión a los vecinos y nada, y fue desalojarla de parte de la policía del municipio y demás, eh, sin un proyecto, no es que, bueno, necesitamos este espacio ni siquiera para hacer un edificio que nos sirve a la municipalidad. Porque yo pasé un año después y estaba... Oh, no, un baldío no, no. Sí, era. claro. Sí, claro. O sea, llama la atención qué es lo crucial. que le molesta al poder de una huerta comunitaria, de un espacio claro, así. Claro, y eso es lo que hablábamos, como que también al, al poder, llamado poder, o, o a este sistema en general también, y hasta cómo la estructura que tenemos en la cabeza de este sistema lleva a obtener o miedo a lo desconocido, ¿no? o también eso, lleva a eh, a no querer formar eh, sujetos eh, críticos. ¿no? Entonces a partir de esto, que uno se tiene que autogobernar, Porque en principio es eso, en realidad es autogobernarte, tu gestión más o menos lo mismo, es la propia autonomía. Eh, uno empieza a generar otro tipo de conciencia, al trabajar colectivamente, porque nosotros estamos en la calle y cada persona que te cruzas es un enemigo. Viste, como esto, lo mirás como, no me robes, no, no esto, lo otro, y termina siendo como un enemigo y nos separa un montón, del uno al otro, hasta con el vecino. Y claro. ¿Viste lo que pasa en los muchos nos pueblos que se juntan a tomar mate en, en la puerta, ¿viste? O aquí al lado, y eso uno se queja de la inseguridad, pero eso es lo que hace más seguro, si vos querés, digamos, que ir claro. a tomar mate afuera con el vecino, ¿entendés? Un vecino, se sí, sí. risa, pasarla bien, a vos te falta una escalera y pedísela al vecino, te falta algo, porque esa es la comunidad también. Es La misma gente que vive con vos. Claro. O sea, se perdió ese estilo de vida también. Totalmente. Eh, y bueno acá lo lindo es eso como que se lo pongo ahora justo estás preguntándome del corra ¿no? pero eh, pasa un montón de espacios y eso es lo lindo ¿no? que acá intentamos todo el tiempo volver a eso a lo colectivo a lo, a lo grupal eh, a juntarnos a, a juntarnos con el barrio que somos nosotros mismos los vecinos y vecinas porque vivimos todo por acá claro eh, es un poco eso no hacerlo como un ambiente grato amigable para sentarse A tomar unos con los vecinos, ¿no? Claro. Es un poco eso la idea también. Que también es el desafío, que el vecino el desafío, se acerque, que sí, pierde sí. ese miedo de... Recién decíamos, qué sé yo, la imagen que uno tiene de afuera porque, no sé, no hay policía, porque no hay reja, porque no... Totalmente, totalmente. No viene Salvatore a fumigar y... Sí. Claro, sí. Totalmente, y pasa eso. de acá, no sé, hay, hasta hay talleres de lunes a lunes. No sé, los sábados ahora hay cuatro talleres en simultáneo, por decirte uno. Algo, una no sé hay de género, de cerámica, o sea, varias varias varios talleres al mismo tiempo, como hay de lunes, a lunes de no sé, de comunicación, del ático, ahora hay ahora mismo hay un taller de acrobacia. O sea, eh, todo el, constantemente son todos gratuitos, a libres, a la gorra, digamos. Claro. A algunos a algunos ni a la gorra, algunos son gratuitos deliberamente. Qué bueno. Eh, y es fomentar eso, digamos, que se acerque y sí, es bueno, difusión, difusión y un poco sacar el miedo que ese que nos infundieron tantos de chicos y chicas de Eh, todo este sistema Bajo Claro Miedo Y a la vez la idea De que la autogestión O lo colectivo No tiene valor Es inviable claro. no, sí, sí, sí. no sirve No construye No es eficaz Sí, totalmente pero... Y la vez Qué difícil es construir Horizontalmente también O sea A veces nosotros Tenemos reuniones Y cada vez nos vamos Azeitando más En esto Porque es algo que Como aprendimos De otra manera Básicamente, ¿no? Claro. Hacer algo más verticalista A qué sé yo Eh... Cuesta a veces escuchar al otro. Cuando te pones a realmente, digamos, a una reunión, somos 20 personas, escuchar sí, sí. al otro, a veces hay que tener paciencia, hay que tener una intentar también llegar hasta el otro. Bueno, no es solo escucharlo, sino también intentar entenderlo para llegar a porque lo que buscamos es el consenso. Claro, claro. El consenso colectivo. Eh, y a partir y en eso nos encontramos con un montón de dificultades que bueno, a vamos superando cada vez más. Claro, y uno ahí también con toma conciencia de cuántas voces calla un sistema piramidal, ¿no? exacto, Con un director, exacto, vice directores, sí, sí. presidente. ¿Y pero... cuánta gente no? Y cuánta creatividad pierde en el medio? Claro. O abajo, no, porque ahí, imagínate, cada persona tiene un valor, cada persona tiene una cierta creatividad, tiene una mirada, una mirada tiene para aportar su mundo. Cada una cada persona ve el mundo a través de su propia mirada, de su claro. propio prisma. Entonces, imaginate si en ese sistema piramidal solo se ve el de tres, ponele, 4 Claro. En los que mandan, ¿no? Entre comillas. Acá no, eso es lo lindo, como hay un mundo de posibilidades, pasa que hay que, digamos, ordenar un poquito para entenderlo entre todos. Claro, claro. Eh, y bueno, ahora te contaba que quería tocar este tema, sí. que justo a este momento, lo mismo que en las huertas de Villaboy, Eh, la huerta orgásmica, y así como un montón de movimientos culturales, aparte de huerto o no. La sala alberdi. La sala alberdi. Eh, están avanzando también, han avanzado en su momento sobre Parque Avellaneda, pasa que ellos están en un co-gobierno, es muy interesante el, el tema, están en un cogobierno con la Ciudad de Buenos Aires. Eh, es más, acá hay una ley específica para Parque Avellaneda. Y acá, no, este, perdón, recién mencionabas un proyecto del 2004, un proyecto sí. de ley de Plaza Cultural. ¿Eso les dio, digamos, una cierta protección, una cierta tranquilidad en cuanto al uso de este espacio? La verdad no. no. <risa> Básicamente no, en realidad lo que pasó, ese proyecto de ley también contenía hacer eh, remodelar la placita, la Victoria, que te comentaba antes, y crear un colegio secundario en una esquina. La placita se remodeló, el colegio secundario no eh, se construyó y se mudó, porque en realidad eh, no es que crean otro nuevo, crean la idea, no, mudaron otro, eh, y, se, y en 2008 las la dos cosas se hicieron, eh, y la, lo la Pesa Cultural como que quedó ahí, Ajá. estancado, encajonado, va. Eh, así que bueno, nada, fue como nada, que que, que haya un abandono por parte del Estado, eh, entonces ahí sí fue, fue como imperante, Eh, activarla porque si no se te caía todo abajo. claro O sea, acá nosotros en la Biblia, por ejemplo, cambiamos el techo a, a, a base de tartas. <risa> Vendiendo tartas en la conducción eh, claro. de festivales. Eh, lo mismo que un montón de espacios acá también. Ahora los sicuris se estaban juntando a, a hacer la parte de electricidad y un montón de cosas, que es voluntad propia, plena, que es gestión en vivo e indirecto, ¿viste? Claro. Eh, y, y bueno, a partir de... Se presentó el proyecto de ley, hizo como medio agua la parte de plaza cultural eh, y ahora está como resurgiendo en cierta parte porque se empezó a meter la comuna, ahora cuando vino la nueva gestión, ¿no? que vino a partir de enero, diciembre, eh, que asumió, eh, la comuna 10, ahora estamos, bueno, la comuna 10 que depende, no Floresta, Monte Castro, Villaluro, un par más, han venido eh, y como que tienen todo un proyecto. Eh, se, han, se quieren sentar a como negociar con nosotros y demás, eh, van a saber lo que, lo que suceda, eh, pero nada, quieren como conformar a todo el mundo, quieren hacer una, un poquito para el, para el colegio, como un, eh, un lugar deportivo para el colegio, un poquito de plaza y un poquito para cosas culturales. Cuestión que nuestra, eh, nuestra queja, por decirlo así, es que el espacio que ellos tienen pensado para lugares culturales no alcanza en espacio. Porque somos 19 grupos culturales bueno, con lo que ya está funcionando no con lo que se proyecta en abstracto en un claro. papel. claro y es como que también en, e, en ese en esa construcción que ellos quieren hacer van a tener mantener el espacio cerrado un todo de tiempo claro como dijeron cinco meses como mínimo la gente como son estas cosas sí, sí, se triplica sí. tal vez o sea que esté cerrado un año y medio o por ahí un sí, año sí. es separar todas las actividades salir ya nos alojaron nos desalojaron como ahí suavemente claro ¿verdad? claro después enlazar qué pasa Y lo que son, aparte, las obras pro, viste, que, no sé, por ejemplo, no sé si es la última plaza, o en un momento era la última plaza que se había inaugurado sobre Estados Unidos en San Cristóbal, que es una sucesión de canteros, un exceso sí, de cemento, sí. no, digamos, es que... no es un espacio realmente agradable en, desde mi punto de vista, digamos, de sí. un terreno horizontal donde los chicos puedan jugar a la pelota, bueno, no, no es esa plaza, por sí. ejemplo. Es cantero, cemento, mucha reja... Sí, totalmente. Y eso es lo que se viene haciendo. Lo mismo que enrajar las plazas. como sí, Todo todo también en base del miedo, ¿viste? O en base de la facilidad de lo que te crea el cemento, que no tenés que mantener nada. Un montón de cuestiones que claramente estamos en desacuerdo. La idea de limpieza, ¿no? Que el cemento de... es más limpio que la tierra. Exacto, exacto. Cuando contamina cuando... más. Sí, cuando lo, lo más lindo es tocar la tierra y la tierra no es sucia, digamos, como que fomentar eso, ¿viste? Pero bueno, más allá de todo esto, sabemos que estamos alejados también de la naturaleza y, y, y tenemos... Hay como una dicotomía en pensamiento, ¿no? Nos alejamos ahí en dos caminos separados. Eh, así que a partir de eso también ver qué hacemos. Así que a los que estén escuchando esto, eh, ya que se pasa por la radio, eh, les comentamos que vamos a hacer festivales en defensa de la cultura. Muy bien. Eh, lo mismo que, bueno, justo este domingo, eh, les comento, hay un festival en Avenida de Mayo y Lima. Donde está domingo la... primero de domingo mayo. Domingo primero de mayo, el Día del Trabajador, para reivindicar que somos trabajadores de la cultura. Eh, ¿Dónde, ¿Dónde es el festival? En Avenida de Mayo y Lima Ahí no estaba la carpa Copiwini Sí Ahí mismo eh, Entonces ahí es una red de, de, de movimientos culturales eh, Van a estar un montón de grupos eh, ahí no, no llamamos marcha Porque la queremos llamar festival Ya que estamos somos todos grupos culturales claro. Reivindicar eso mismo ¿Entendés? Eh, entonces van a haber un mon montón de, de actividades y demás nosotros vamos a llevar plantines, vamos a ver si podemos libros Va a tocar los sicuris, van a tocar eh, coplas con caja Van a tocar un montón de movimientos, no sé si va a haber teatro Un montón de cuestiones hermosas Va a ser de 2 de la tarde a 6 Para el que quiera ir y apoyar y demás eh, Y hacer parte, pues todos somos parte acá claro. eh, Y bueno, nada, nosotros desde el Corralomo vamos a ir llevando festivales como por ejemplo ahora se viene el 14 de mayo, que es el Día de la Chacana, eh, y después vamos a hacer otros, en defensa de la cultura, y, y para acercar todavía más de lo que ya está ahora el barrio, o en general, claro. la gente a, a la cultura. Va. Y esto nos enteramos por el Facebook, La Huerta del Corra, ¿hay vías de alguna otra vía? De... Sí, eh, hay varios Facebook, ah. el que quiero anotar ahora rápido, no. eh, Colectivo Huerteca es uno, Corralón de Floresta, es como el más amplio de todos los grupos, claro. eh, ahí sí siempre subimos información, Huerta de Corra, o sea, como que esos tres son los más usuales, que en otros se mueven más o dentro del Corra después. Claro. también Ahora hay uno que, que salió, ¿cómo se llama? Defendamos la cultura, algo así, o en defensa de la cultura, que es de a partir de donde surge esta marcha, que también está interesante porque va a ir viendo varios festivales en estos, en estos meses seguramente para, para reclamar esto. Muy bien, porque reclamar se... que se mantenga, digamos, el trabajo, el espacio para todos los proyectos que están vigentes. Y sí, también, eh, no sé, uno como lo quiera pensar, nosotros lo pensamos más del autogestivo porque no estamos tan de acuerdo en las formas estatales y demás, pero a mismo, si lo uno lo quiere pensar en la forma estatal, eh, que se invierta plata en, en cultura y en hasta en educación, que ahora eh, las universidades están en riesgo de, de continuar porque no le baja ni plata para luz. Claro. Eh, hasta no sé te tiro un ejemplo el INTA si bien nosotros tenemos grandes diferencias con el INTA a partir de la huerta orgánica o, o arqueológica y demás si bien tiene sus partes copadas el INTA han redistribuido muchas semillas tienen algunos proyectos interesantes ahora no eh, no tiene plata ni para luz tampoco no le bajan ni plata para nafta como me contaba mi viejo que, o sea Eh, están jodidos, luego con eso claro. Y hasta es un lugar, es, es un espacio dependiente directamente del gobierno nacional claro Entonces, viste, como que claramente hay, es sistemático eso de, de recorte en todos lados claro. eh, Entonces, en este momento es fundamental movilizarse ¿entendés? que claro. Hacerse ver y que no vamos, porque parece que seguimos un montón Que no vamos a dar un paso atrás claro Teniendo toda la historia que tenemos el 2001 Teniendo toda la historia que tenemos la dictadura Todos sabemos todo lo que pasó, yo soy chico de la dictadura, ¿no? pero viví el 2001, sabemos claro. todo lo que pasó, los in... hay que es momento de movilizarse, como que ese momento. Sí, sin duda. Y, y un... también interesante pensar el 1 de mayo, ¿no? que es una fecha anarquista, y, sí, y a la vez sí. el anarquismo, en el caso de que alguien lo llegue a ver en la escuela o en algún lugar, es historia del pasado, y por ahí el anarquismo tiene que ver con esto, con la autogestión, claro, con sí, la construcción sí. colectiva. Claro, nosotros tenemos una mirada es muy de la tierra, pero en el anarquismo en sí es autogobernarse, ¿entendés? Claro. O sea, que nadie te venga a gobernar de arriba ni delegar la administración pública en nadie No, es hacerlo... Ni mandar a otro tampoco. Claro, exactamente. hacerlo en comunidades, hacerlo por tu cuenta, sin, en libertad y conciencia, en tu libertad, sin cagarte, ¿no? Perdón la palabra, pero sin eh, sí. tener conciencia que tenés ahí en el lado. ¿Entendés? Claro. Eh, entonces, sí, completamente. La anarquía... Eh, si vos no, no plantás una planta es como y cómo te alimentás? viste más allá también claro eh, podemos hacer una subdivisión de trabajo como no? <ríe> pero es, es eso empezar por la autogestión ¿no? claro. por hacer las cosas vos eh, qué pasa eso sobre todo en una clase media acomodada le cuesta un montón claro ¿verdad? claramente los que viven más de abajo con comillas digamos, por decir abajo arriba pero La tiene un poco más clara con eso porque él les vino a hacer nada nunca claro. nadie les les regaló nada claro entonces viste para mí es fundamental eso eh, que se mueva ese sector también claro y que somos nosotros también. Sí, ¿no? sí. En repensar el ocio también no porque el ocio tiene que ser mirar televisión y no ir a una huerta a plantar o que es el ocio que disfrutás viendo la televisión que no te puede dar me hay una montaña Claro. ¿no? O, viste, cuando cae la lluvia y quedarte viendo la lluvia como cae, que es hermoso también. O escuchar la radio. O escuchar la radio, radio. Es claro, exactamente. <risa> porque estamos nosotros... Depende radio. qué radio también, viste, porque <risa> las radios claro. comerciales también que... Sí, sí, obviamente. Te llenan la cabeza. Y hablando de construcción colectiva, lo que a mí me llamó la atención en el Facebook, y ahí nos contactamos para hacer esa sí. entrevista, era uno de los talleres que recién estábamos charlando, el de instalar un biodigestor. Claro, sí. Fabricar gas a partir de materia orgánica. Sí, sí. se sería... viene la movida? Dale, sería uno de los primeros digestores de una ciudad. eso Cosa que es muy interesante. ¿Cómo lograr, eh, dentro de una ciudad, lograr materia orgánica para producir gas, ¿no? Claro. Y, y el autoconsumo, porque viene parte también de la autogestión, ¿no? Lo que hoy hablábamos. Poder hacerse su propia, su propia energía, ¿no? Energía claro. eléctrica, digamos, en este caso gas. Eh, surge de un proyecto que tenían un, gru un grupo que estaba en la casa de flores ya con un biodigestor pero todavía no habían, no habían logrado que les que les produzca gas entonces eh, fueron por más y, y ahora vinieron a, a la huerta del corralón en el año pasado eh, para, para volverlo a poner en funcionamiento y mejorarlo Entonces, vinieron con la propuesta el año pasado, claramente, acá estuvimos todos pero contentísimos, <risa> dijeron, sí, vengan acá, los abrazamos, claro. vimos, tuvo mucho apoyo, eh, y ahora está todos los domingos a las 5 de la tarde, en horario de huerta también, claro. eh, está el taller de biogestor. Entonces, nada, están armando, ahora justo se viene el invierno, así que le van a hacer toda una protección, como te comentaba, eh, ya que la idea es que se pudra la materia orgánica. Eh, y bueno, se puede uno enterar más viniendo acá, además, investigando... Claro. Pero bueno, el generar la, una, la bacteria metanogénica para que genere gas y toda la, toda la pelota ahí el medio, que es más técnica, claro. pero es muy interesante, ¿no? Eh, hay proyectos de biodigestores en todo el país eh, y biodigestores que rinden, pero una barbaridad. Eh, de 100.000 litros, tanques de 100.000 litros o más todavía, claro. eh, que hay que abastecerlos, pero si vos tenés un campo con vacas, con caballos, con cerdos, listo. Claro. O sea, lo podés hacer. Acá claramente lo que hacemos es con compost, claro o sea, materia orgánica de la cocina y vamos a ver cómo sale eso, ¿no? que es lo lindo también. Muy bien, ¿y físicamente qué es el biodigestor? ¿Cómo lo ve uno si... que son unos baldes grandes? <risa> ¿Vieron esos baldes, eh, esos, ay, esos azules? Esos azules, sí, sea, de, de dos, 200, 200 litros, litros exactamente. Sí. Y por ahí está haciendo con eso, que es uno pequeño, Los para Bad. experimentar. Donde... Novio, ah, claro. <risa> pero sí, me imagino que de sí que trabajan con químicos y cosas así. Una onda así, sí, sí, sí. eh, tiene un sifoncito arriba, tiene una un son la mayoría lo hicieron con cosas recicladas, digamos, ¿no? Ajá, Sacando caños. ¿no? Son caños de, de gas, básicamente, claro. pero gaso de agua, la verdad, no sé, supongo que deben ser de gas en este caso. Claro. Eh, y nada, tiene una conexión que, que la idea vos tenés la materia orgánica, pues tenés algo que revuelve. Eh, y a medida que pasa el tiempo esa bacteria va formando el metano o sea como que excreta el metano claro. eh, más otros gases que hay otras bacterias en acción claro. entonces después hay una, una depuración que es muy simple creo como un sifón de soda eh, y, y nada tenés como, como como ya conclusión no me sale eh como materia final digamos claro. el, el metano el metano que se puede usar para una hornalla para exacto, un horno para exacto la idea poner una nafe ahí cuando tengamos ganas de usarlo claro y en principio como es un lugar es uno pequeño se puede usar para no sé hacer unos mates claro cocinar unos fideos que son 10 minutos ¿entendés? claro como que cosas pequeñas aunque en teoría puede dar por día tal vez media hora puede llegar a dar si sí, funciona como al máximo claro pensando que es uno bien pequeño y experimental claro que, eh, Que la idea es eso, como llegar a lograr sacar metano y hacer la experiencia y, y para todos, para aprender todos juntos. Bueno, habrá que venir entonces el domingo a las 5 de la tarde. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Como, Lo como mismo bien. que hay, no sé, acá de, de, de, del colectivo Huerteca se dan... O sea, los lunes hay un encuentro de autogestión. Eh, estamos aprendiendo todos juntos. Eh. ¿Cómo un encuentro de autogestión? Nada, es juntarse acá, digamos, a hacer entre todos también una idea lo que es autogestión, lo que es autogobierno, autonomía, claro eh, y ver las experiencias también, como la experiencia zapatista, la experiencia claro. eh, hasta mismo de gobierno venezolano, hasta la experiencia cubana, experiencia de pueblos originarios, ellos claramente la tienen más clara que de, claro. de, ya vienen de miles de años de autogestión, o sea, pasa que con otro nombre, claramente. Eh, eso sería el, el encuentro. Después, por ejemplo, bien. los martes hay encuentro de um, taller de escritura creativa, De la, más parte de la Biblio eh, los jueves hay talleres de permacultura y de huerta a partir de las 4 de la huerta a partir de las 7 de permacultura lo da Urdeales es un permacultor conocido acá de la ciudad eh, también se pusieron a construir acá un horno de barro no, no sé bien cómo es. Ah, ¿es el que está funcionando? o yo eh, hace un tiempo vi que en no, la... es uno nuevo, ah, ¿un nuevo? <ríe> sí, sí, sí, es uno nuevo Qué bien. Eh, sí, los viernes hay taller de música, los sábados de cerámica, de, de género, varios más. Eh, así que bueno, y los domingos, el mencionado, el video digestor, claro. y Huerta a las 4. Muy bien. Sí, sí, sí. Así que bueno, estamos en bueno, eso. hay que venir entonces. No hay, hay que, que venir y conocer, y también, sí, sí, sí, que nos contacten si quieren, eh, que se acerquen, y si pueden si quieren venir con nenes, nenas, eh, para eh, para que tengan la experiencia con la tierra, etc. ...y que sean afines también a eso... ...claro... ...invitadísimos... ...muy Qué bien... Idea. ...Gaona y Ga no, no ...Gaona y Sanabria... Y Sanabria. Eh, ...Gaona 4660... ...muy bien... ...por la dirección al final... ...como que el pasillo... Son, es, ...es un lugar que tiene calles internas... ¿viste? ...claro... ...que también sí, da cuenta de la... ...del de, de, de bañejo del espacio... ¿no? ...esto que decías sí, que... Sí, sí. ...bueno nosotros sí. justo ahora estamos en la biblioteca... ...donde este sector más la continuación acá la casona eh, es monumento histórico de la ciudad lo ah. eh, no, que no se puede derrumbar <risa> no se puede eh, pero sí, tiene un montón de años la verdad eh, y es lindo tiene toda una historia detrás ¿no? de todo claro. es interesante la y bueno, salir ahora y tener la huerta enfrente con es hermoso claro, claro. Sí, sí, sí. bueno, está invitadísima la gente a asistir totalmente Muchas gracias. Un placer, Bruno. Nos vemos. Bueno, se termina el programa, se nos va, como ese colectivo que llegamos corriendo... Y no nos ve y acelera y ya está en el semáforo, entonces por más que uno lo alcance y le golpee la puerta, ya tiene que obedecer una ley que no le permite dejarte ingresar. Bien, no lo dijimos en la entrevista, pero Nicolás nos ha convidado ahí mates y facturas, así que muchas gracias. Eh, muchas gracias a Lucas de Animal Libre Búsquenlos en Facebook Que está bueno lo que difunden Y lo que proponen Y muchas gracias a Santiago de Mantrul Comics Mírenlo para eh, cultivarse ¿Mm? Cultivar, esa es, la, esa es la palabra Esa esa es la palabra Es, es, cultivar Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde, la última vez, esta es, es última vez, pero bésame mucho, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho Que tengo miedo Ya está, ya nos vamos Otra vez Otra vez, otra vez sí que hay oh, ah, Para que busco acá en el Google Que, que me tengo que tomar Desde Chacarí Chac Como si fuera ya tarde La última vez Desde vez, última vez Y bésame Bésame mucho Mucho, mucho, mucho Que tengo miedo Que tengo miedo que perd de otra vez Ay, <tose> bésame, bésame mucho, mucho, mucho Como si fuera de tratarme la última vez, esta es la última vez Pero bésame, no, bésame ¡No! mucho molochazo, nada, nada, nada! Eh, Tengo miedo a perderte, perderte otra vez, no, no va más